20 años de María Teresa Vera passa Radio Cartón en el programa El Volantín del Mundo Cartonero y hoy comentaba este está con nosotros Israel Soberanes. Buenas tardes, Israel. Hola, buenas tardes a todos, eh, que nos están escuchando. Y ya por fin hablé. Nah. Pues este, pues contento de que aquí el día de hoy nos estamos en la radio hablando, ya se ha convertido con estos martes de, de cartoneras y un saludo a todas las cartoneras, ¿no? Y Pues como decía Sergio, ya se acercan los días de fiesta las cartoneras aquí en Guanatos, eh, que vamos a iniciar a partir del 24 de noviembre. Pero pues no sé si también hablemos un poco de la Feria del Libro Usado, porque en Viento Cartonero también va a estar ser presencia en esta feria, que se hace cada año, que ya llega a su octava octava edición eh, en Guadalajara, eh, que inicia pues ya este próximo 10 de 10 de noviembre y va a estar hasta el 19 de noviembre en, en los arcos ahí del Palacio Municipal de esta ciudad de Guadalajara. ¿no? Entonces vamos a invitarlos, por ahí hay algunos escritores esto manajeados, pero lo importante es que vamos a, a participar tanto dando talleres cartoneros y pues bueno también en, en un espacio para el viento cartonero, ¿no? en el cual agradezco mucho esta Asociación de Libreros de Guadalajara, que es la organizadora, de este de esta feria cada año. Y pues bueno, no sé si quedamos platicar primero de eso, Sergio, y ya después nos hablamos de Sí, pues ya y ya este lo mencionaste es del 10 al 19 de noviembre. Esto ya nos queda prácticamente una semana, dos días, ¿no? Y que pues ya empiezan las las fiestas o las ferias de final de año, que también es una feria ya ya que se está haciendo muy importante. Este año vienen a participar en la feria del libro usado y antiguo libreros de otros estados, principalmente vienen libreros del DF, ¿no? Pero también hay libreros de Monterrey, de San Luis Potosí, de Aguascalientes y de Mérida, creo. Este, bueno, la, la la feria va a estar muy nutrida, Hay, generalmente eh, estábamos entre 18 y 24 stands eh, los años anteriores. Hoy eh, es el primer año que va a haber 40 stands, o sea, ya ya es bastante grueso la oferta del libro que se va a presentar. Y yo también, así de compas, amigos, camaradas, les recomiendo que vayan los primeros días, no porque los primeros días hay mucho libro y luego ya pues va menguando ¿no? la oferta. Entonces es importante así como darle fuerza a la feria estos primeros días y pues también hay eventos, eventos culturales en, en el andador Pedro Loza, un templete donde se van a llevar a cabo diferentes eventos como presentaciones de libros, conferencias, charlas, algunos homenajes no y artistas o a, a, bueno escritores no importantes que van a ser pues reconocidos ahí no y que son invitados de honor a esta octava feria de libro usado y antiguo de guadalajara y pues ojalá y la raza que nos escuche estén ahí entre eso pues va a estar como tú decías el viento cartonero va a estar también la cartonera del barrio chino. Y la rueda cartonera, ¿no? A ti también te va a tocar este hacer otros eventos, ¿no? Sí, pues miren, la verdad es que como dice Sergio, no solamente las presentaciones de libros, sino en mi caso. Eh, ya van eh, como cuatro años que invitan a un círculo de lectura eh, que se llama Shock. Y bueno, este círculo vienen este ya cumpliendo cinco años que se que se están reuniendo en la UDG virtual, en las instalaciones. Bueno. Eh, Y bueno, este año van a leer leyendas cuentos no para aprovechar todavía un poco el auge del de, día de muertos, pero también le vamos a dar unos minutos este para que la gente conozca o a los que ya saben, pero los que no conozcan un poco de este autor que para mí pues fue un gran promotor del cuento que fue El Mundo Valadez y que eh, publicó una revista ya de culto durante muchos años que se llamó El Cuento, entonces grandes grandes plumas, grandes escritores escribieron ahí, tanto mexicanos como internacionales, entonces vamos a hablar un poquito y le vamos a dejar un espacio también para hablar de el Mundo Valadez, de la revista El Cuento, pero sí, este círculo de lectura este ya lleva algunos años participando en esta feria, muy contentos y la dinámica es de que leen ahí cuentos y también participa el público, se, le, se lleva a rogar libros para que el público participe, se, se convierte prácticamente en un maratón de lectura en voz alta que, que estaría chido que se sigan haciendo, ¿no? que la gente voluntariamente, por placer, pueda tomar un libro y subirse a un escenario con micrófono y leer y compartir un texto breve. ¿verdad? Entonces, así se ha dado esa dinámica del círculo de lectura shock en esta feria. Eh, compartimos textos y la gente va subiendo y los integrantes que, que vamos constantemente a ese círculo, que son los miércoles. Eh, pues ahí ahí se va, se va dando este intercambio de lecturas, ¿no? entonces va a estar muy interesante, eso va a ser el día del libro nacional, sabemos que es el 12 de noviembre dentro de esta feria y va a ser a las 12 del día el círculo de lectura shock y inmediatamente de, terminando el círculo a, las, a la una de la tarde pues tenemos un taller de libro cartonero para elaborar su propio libro y vamos a dar este taller para intervenirlo, eh armarlo, ¿no? Ni ponerle tu título, empezarle a escribirle ahí a tu libro. ¿Y ese taller va a ser gratuito? ¿Sí va a ser gratuito? Sí. sí, Entonces, pues va a ser a la una, va a ser un cupo, un cupo limitado. Así es que, como dice Sergio, aprovechen los primeros días de la feria para apartar sus lugares y estar en todas estas actividades. Es en el caso del el Círculo de Tirashock y el taller. Pero Viento Cartonero, pues tenemos una participación el, el martes 14, donde... Tenemos la primicia del de libro Los Solos del gran maestro Raúl Bañuelos, no un gran escritor, poeta de aquí de Guadalajara y que bueno, eh, nos estamos muy contentos de que ya nos confirmó que va a asistir a, su, a la presentación de su libro el martes 14 en la Feria del Libro a las 4 de la tarde. Entonces para que pasen ahí y puedan conocer al autor, si no lo conocen personalmente para conocer su obra, se llama Los Solos, este libro que precisamente es un poema que tiene... Eh, libro que se llama Los solos y está dedicado a Jaime Sabines. Está un poquito relacionado con su poesía de Sabines y que el cual el maestro me platica que lo conoció, platicó y convivió mucho, ¿no? Entonces, pues eso es interesante conocer estos escritores, ¿no? Sí, pues este un saludo al maestro Raúl Bañuelos y por ahí nos escucha profe, sí. tu profe, dice el Pavel que fue su profe. El ah, <risa> el ¡Mío, el mío! Sí, también al Pavel ya le invita a lecturas y todo, eh, es muy, muy interesante. Pues sí, ahí vamos a estar en, en esa presentación de los solos, eh, el, el viernes 10 de, de noviembre que se inaugura la feria, este a nosotros precisamente a la rueda cartonera nos toca abrir los eventos a las 5 de la tarde, vamos a tener la presentación de cuentos de barro y nos va a acompañar el maestro Juan Carranza en, con su lira y su blues uh -huh. y va a estar pues muy chido después de de la presentación viene la ceremonia de inauguración y después de eso viene otra presentación de otro libro y con eso así como muy ligero, ¿no? Este se, se inicia pues la feria el viernes que inicia desde la mañana, pero en eso, con esos tres eventos se abren los eventos los los eventos de en, en el Foro de Pedro Losa y pues ya ahí habrá este pues programas de mano para repartir, de todos modos nosotros vamos a estar también como como Radio Cartón, vamos ah. a estar transmitiendo en vivo desde la feria y vamos a estar ahí dando a conocer el programa de la feria a día por día y pues hablando de, de, de los de los eventos que se van a estar llevando a cabo, la intención también es invitar a los radioescuchas a que lleven un proyecto de programa de radio ahí a la feria y pues les vamos a prestar los micros, les vamos a prestar la cabina para que quienes no hayan experimentado en esto de la radio, pues lo puedan hacer. Y si ya tienen un proyecto que lo quieran llevar a más allá a, a un programa de todos los días o las semanas, pues vamos a estar pues atentos a, a sus propuestas para quien quiera participar aquí en Radio Cartón, pues las puertas están abiertas, ¿no? Y bueno, y también el, el barrio chino tendrá su presentación y como cartoneros es muy chido estar en este tipo de eventos, de ferias, de festivales, de encuentros, de congresos donde se nos da el espacio, se nos brinda eh, el tiempo para poder llevar a cabo también los talleres como mencionaba Israel y pues también presentar los nuevos títulos y llevar a nuestros autores a que pues lo, la gente los conozca y pues es muy es, es muy padre ya en, en este sentido la vida política práctica de la exposición y la distribución y venta de los cartoneros. ¿no? Esto es, es, es muy padre porque pues nos da esta oportunidad de convivir con la gente, con el público, con los lectores y hacer pues de chile mole y picadillo. ¿no? Vamos a, a escuchar otra rola, vamos a escuchar una rola de bola de nieve. Este, el ingeniero Pavel Neicame nos va Hasta a dar el gusto de poner este no puedo ser feliz de bola de nieve. No puedo ser feliz No te puedo olvidar Siento que te perdí Y eso me hace pensar He renunciado a ti Ardiente de pasión no se puede tener conciencia y corazón. Hoy que ya nos separan la ley y la razón. Si las almas hablaran En su conversación Las nuestras se dirían Cosas de enamorados No puedo ser feliz No te puedo olvidar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 En su conversación las nuestras se dirían cosas de amor no puedo ser feliz no te puedo olvidar Estamos de regreso aquí en Radio Cartón y escuchamos esto de Bola de Nieve, no puedo ser feliz, no te puedo olvidar, he renuncia, renunciado a ti, ardiente de pasión. Pues este compas se llamaba Ignacio Jacinto Villa Fernández Andale. y nació el 11 de septiembre de 1911, o sea, ya hace un buen ratón, sí, ¿no? no en Guana Cuba uh -huh. y murió murió el 12 de octubre eh, en México uh -huh. de el 12 de octubre de 1971 de modo que se sí alcanzó a ver los chingadazos, ¿no? sí, sí, sí. Y pues Bola de Nieve era un compositor y descompositor también cubano, no era como esto que ahora les llaman intervenir las piezas, ¿no? Fusion. O sea, fusionaba, ¿no? Y Y bueno, pues era un músico excelente, ¿no? Y que tomaba así las las rolas, las rolas de Nicolás Guillén, de, pues de diferentes, no hay una de Lynn Samson que a lo mejor ha chance de poner esta de La vida en rosa y pues pues todo un artistazo Bola de Nieve que a mí sí me tocó ser parte del enamoramiento con sus rolas, ¿no? Esto era un pues un clásico, ¿no? De, como el jazz fusión cubano y pues las letras a toda madre ¿no? y bueno Israel, estábamos platicando precisamente sobre los libros de el viento cartonero que vas a, van a presentar en tanto en la Feria del Libro Usado y Antiguo como en la Francachela la Francachela va a ser del 24 de noviembre al 13 de diciembre Y van a presentar tres novedades en, en, en El Viento Cartonero. ¿Estas novedades cuáles son? Bueno, pues sí, la verdad estamos muy contentos porque este año es la primera vez que sacamos tres, tres libros así de, para presentar. Eh, y pues son libros que, que para mí tienen un significado y un sentimiento muy especial. Porque primero es un libro de, de un gran escritor chapaneco que ahorita es uno de los escritores vivos de que han creado una vanguardia importante eh, en Chiapas y en el país, no entonces es Roberto López Moreno, él eh, ha sido publicado en muchas editoriales, ha publicado un montón de libros afortunadamente, y precisamente la, la semana pasada se, se presentó este libro en la Ciudad de México, en la Universidad de Obrera, que está cerca del Zócalo de la Ciudad de México, Y bueno ya se presentó y el maestro muy bien contento muy agradecido dice que ya tiene más corridos eh, estos corridos están muy interesantes porque hablan de sobre escritooress hay un corrido a josé revueltas, un corrido a, a su hermano silvestre revueltas eh, a, a siqueiros entonces hay, a, son corridos muy interesantes eh, que hablan de personajes artistas no son 19 corridos y el último es un paso doble o sea que, se coló ahí un paso doble que el es este amante taurino entonces pues eh, El libro se llama así, 19 corridos y un paso doble de Roberto López Moreno, esa es la primicia y ya se presentó porque este libro se publicó en eh, una coedición de Viento Cartonero con una editorial de mi primo por allá en el que se llama E. Diagonal Bull que es una editorial formal, normal pero se hizo la, la edición cartonera y él lo presentó allá, precisamente muy muy muy, muy contentos por allá y se va a presentar aquí. Eh, el otra novedad que tenemos que también para mí es un gusto, ya lo esperamos y es un placer conocer al maestro Raúl Bañuelos aquí en Guadalajara, que yo lo conocí en el 2008 en un encuentro que se llamó Centrorillas en el convento. Parece entonces él nos nos envió una, una entrevista que lo hizo Neritello, nos la hizo y, y la publicamos en esta revista de Arca que publicamos y gracias a esa revista venimos aquí y lo pude conocer en persona en el 2008, me, es un gran maestro, hemos eh, asistido a su casa, nos ha invitado y él muy contento, inmediatamente se levantó ahí me acuerdo muy fue muy emotivo ahí en su casa nos invitó esta yunada hace algunos meses, se levantó, me extendió la mano y me dijo, "Trato hecho", eso no nunca lo voy a olvidar. Y yo levanté, obviamente le di la mano y eso fue así como como un saludo de futbolero ahí, como cerrando ahí el trato. Pero fue una experiencia muy bonita y, y al verlo ya ahorita, las tapas y, y todo eso que está en proceso, saber que se va a presentar ya, pues es muy emocionante, ¿no? Ayer hablé con él por teléfono y, se, y nos confirmó que va a estar ahí. Entonces son dos novedades importantes. Y la otra es de un gran amigo que es de mi rodada, así le digo, porque nos peinamos con el mismo gel, nos salen las mismas canas. Que es este el buen compa y tello no este este escritor de aquí de guanatos muy divertido y que su libro se llama la cojodorita no estaba muy divertido, pero tiene poemas hasta con un poco de contenido social, pero después se va metiendo a, a cosas más este máss este no sé más divertidas más de albur y más cotorreo no así es él se caracteriza por eso entonces se llama la cojodorita, este libro que va a salir eh, exclusivamente en viento cartonero entonces también se va a presentar en, en estas en actividades y claro también vamos a andar trayendo circulando desde hace un año que, que seguimos imprimiendo eh, el libro de enrique gonzález rojo artur ¿no? que es el casa Adentro, que también por ahí lo van a poder encontrar ¿no? en, en, en estos dos eventos de la feria. Y la francachela ¿no? no pues es todo un, un acontecimiento no también es importante que autores pues que ya han sido publicados y que algunos de ellos tienen un reconocimiento a nivel nacional y, y pues que tienen ya bastante tiempo en el mundo de las letras pues participen y estén pues como tú dices con mucho gusto otorgando sus textos porque pues las cartoneras también tienen ese extra de que los autores generalmente en el, en el caso de cuando uno los busca pues son accesibles no te cobran no digo el, el rollo de que no podemos ser una editorial eh, convencional y que no no estamos pensando en la lana la lana la lana sino que más bien es en esto de promocionar y difundir el, el, el, la literatura que a nosotros nos gusta y que nosotros queremos dar esta continua, continuidad a, a estos escritores no digo ne será el más chavo de, de los escritores que van a presentar pero pues ya también tiene sus tablas sí. eh, y, no y el maestro bañuelo pues no se diga y el maestro lópez moreno pues no esté pues ya de altos vuelos no este y, y es muy interesante que esta, esta proyección de, de viento cartonero sea en este sentido también, ¿no? ¿Cuántos libros ya publicados del viento cartonero? Ray? Pues ya con esto serían ya alrededor de unos 12 libros más o menos en cuatrotro años que tenemos por ahí sí, pero la verdad es que pues es más más ese placer o sea tal vez como dices no queremos pues es, obviamente no se hace un negocio de esto de las cartoneras por por el tiraje, pero también nos damos ese tiempo de disfrutar a los escritores de, de seleccionarlos de, de ir en ese proceso. Entonces, este por eso es que no se publica así tan, tanto, ¿verdad? Pero en, en el caso de, de Viento Cartonero, ¿no? Pero es, es muy disfrutable saber que tienes un libro que le echaste ganas y que, y que sabes que, que le va a gustar a la gente, ¿no? Por ahí este eh, hay autores que, que, como dices, hicieron vanguardia, han hecho muchas cosas, en el caso de Roberto López Moreno como en el el poemarismo poem muralismo no así con poesía y mural no entonces muy visual y, y eso ha hecho tantas cosas ese maestro que dices la gente hay que acercarle a la gente ese tipo de poesía y, y que se dé a conocer al maestro no entonces por eso estamos muy contentos con ese con ese material que traemos y que bueno vamos a seguir con los grandes no. <risa> Sí, y bueno, este vamos a a pasar a otra rola para tener también chance de hablar un poco sobre la Francachela Cartonera. Vamos a a escuchar esta otra rola que les habíamos comentado el, La vida en rosa de Liz Armstrong, pero en el estilo y el piano de Bola de Nieve. Elle me prend dans ses bras Elle me parlait tout bas Je vois la vie en rose Elle m'a dit des mots d'amour Des mots de tout le jour Et un peu quelque chose Il est appris prix Dans mon cœur Il n'est pas de bonheur Dont je connais la cause C'est et pour moi Moi pour elle dans la vie Elle m'a dit Ma jour est pour la vie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 parta dans tu m'el a dit m'jurer pour la la fais, alors, Pues estamos ya de vuelta aquí después de escuchar La vida en rosa de Armstrong en la interpretación del Bola de nieve, ¿no? Este música zazazaso cubano. Y bueno, pues este ya nos queda poco tiempo de programa, pero vamos a alcanzar a charlar un poco también sobre la Francachela cartonera que este año este nos toca o, o, o nos pusimos de modo solos Israel soberanes y yo y también allá en el DF nos apoya Lorena Backer y aquí también está Barrio Chino, Pato con Canclas y pues la, los las sedes que son Libros y Café La Rueda, también está Peregrino Café Bistro y Viva Zapata y también el tianguis este de el espiatorio, ¿no? Como sedes y Pues ya ahí se vienen Isra. Sí, pues muy contentos porque este ya como des hablaba ya de ahorita de estos tres libros que vamos a presentar, pues empieza el viernes 24, ¿no? Aquí inaugurando aquí en, en la rueda, la librería y en el caso de del peregrino ya el 25 vamos a tener en eh, a las 7 la presentación del libro de que platicaba de Roberto López Moreno Y también ahí un evento en grande en las planadas del expiatorio El sábado 25 de noviembre no También a las 7 vamos a dar taller gratuito Bien. para que se apunten todos Y, y pues ahí en estas planadas que se ha convertido en un espacio muy importante Muy bonito, divertido, los sábados y domingos no Aquí en el la expiatoria de colonia, que es colonia americana, aquí cerca Sí, pues un lugar para pasar la tarde pasear y bueno pues hay una cantidad de, de, de expositores ¿no? desde que venden desde artesanía hasta comida hasta un poquito de baile danzón y pues ahí ahí hay una variedad de, de, de platillos también ahí este orgánicos o vegetarianos o veganos bueno pues hay, hay, hay de todo ¿no? en, en el sentido de, de la cuestión alimenticia de, de, de lo que se oferta como como pues comida gourmet también ¿no? y pues también hay unos puestos de libros hay hay artesanos que trabajan las piedras hay bueno hay muchas cosas ¿no? y, y pues empezaríamos precisamente el viernes 24 con una editorial editorial que se llama a mí me vale verga no sí, sí. y también estará el barrio chino en esta magna inauguración de la francachela en la rueda cartonera y pues también digo hay, hay, hay propuestas, esperemos que, que también este nos invite, no, nos vengan otros compas de otros lugares, porque la biznaga el año pasado estuvo con nosotros sí, sí, sí. Isra sí no pues a mí hace un mes más o menos me dijeron que sí sí tenían pensado venir. Ahorita estoy en contacto con ellos a ver si me responden porque nos gustaría, el año pasado vinieron bien contentos estos chavos de Sonora, de Ciudad de Obregón, y que también prendidos, tienen unas editoriales muy bonitas, ya llevan también como cuatro años este que están trabajando allá en Ciudad Obregón, Sonora, y, y pues esperemos, si nos están escuchando, confírennos para... Aquí este cederle los espacios y cotorrear y pasarla bien. Y, y ahí se trae unos dogos de allá porque aquí no, no, no están buenos. Allá son los verdaderos dogos. ¿no? Echas mentiras. Aquí dicen que son dogos <risa> estilo que es Sonora. Okay. Sí, sí, pero, pero no es cierto. Ya nos dijeron la viznaga. Nos dijo que no. <risa> y, y bueno, también este, parece ser que va a venir Cartopirata. Estamos también a la expecta, espera, expectativa. no eh, al, Está también este Marc... O que algunos están aterrados dice el Pavel Infer. Este no más con sus debidas precauciones. Este, bueno, también eh, está este eh, Chilango Andaluz que dice que ya viene para acá o, o ya está aquí, no sabemos todavía. Está también este Pato con canclas, Pato con canclas de San Luis Potosí, está este la binacional de de Marc, ¿no? Que, que esto tiene que ver con Chapas y y España, ¿no? Este pensaré cartonera y también está pues la rueda cartonera, desde luego, y el, el, el viento cartonero está pues también el viejo, el viejo cartonero eh, viejo. y pues ¿El N, el N dijo que sí, pero no sabe cuándo. <risa> me, a mí se me hace que que el N ya anda chambando, ya no trabajando. Es, ya es burócrata. Ella es burócrata. Pero, pues, como, hizo, como dijo Israel, pues vamos a tener esta oferta. Y, y al final de cuentas, digo, esto apenas inicia como como programa, ¿no? Donde ya tenemos varios eventos. También estará el, el grupo editorial Caronte de Carlos Ballín. Y también estará ediciones Flor y Canto. Y, y, bueno, sabemos que esto apenas se está armando y que todavía está por anotarse mucha raza que luego pues suele venir por acá los amigos peruanos, los amigos chilenos, los amigos los mis amigos argentinos, ¿no? O sea que, que siempre se acoplan y siempre llegan eh, y están con nosotros algunas fechas, ¿no? Y pues ojalá y, y estén por acá en estos en estos días, ¿no? Sí, porque es lo bueno, las ediciones anteriores de esto de la Francachala cartonera, de, me acuerdo muy bien que pues este aprovechábamos el micrófono porque Sabemos que vienen de, de sobre todo latinoamérica me tocó ver hasta una chica este cubana ¿no? colombiana una colombiana por ahí y entonces los peruanos no se digan son bien son bien apuntados entonces son bien chidos entonces se, se presta ¿no? a aprovechar que ellos vienen de pues de ahora sí que de, de, de fuera y nos y les eh, cedemos ese micrófono que, que nos permita con, dar a conocer aquí su, su trabajo y Y que también se llve en hora ¿no? de aquí no también estamos esperando pacientemente a, a los gran, a los investigadores que nos llegan a, a comprar cartoneras que se llevan las cartoneras a otros países en el caso como de patrick no de paloma y otros y otros amigos que ya los esperamos estas temporadas no sí es es muy interesante toda esta propuesta porque como dice israel vienen de otros estados de otros países y llegan coleccionistas o gente que bibliotecarios no que que luego este tipo de materiales pues es difícil encontrar en, en las librerías o en las grandes editoriales, pues luego que esto no deja de ser una propuesta literaria y que está ahí, ¿no? Y que es real y que, bueno, pues ya este Israel nos acaba de mencionar eh, autores de la talla de, del maestro Bañuelos o de López Moreno y, y también tienen ellos a Enrique González Martín no, en Enrique González rojo Artur. ¿no? Entonces, pues de el, la rueda pues, tiene al grandísimo Sergio Fong, por ejemplo, ¿no? eh. que que así pone a temblar a, subió, ¿no? a dos que tres, a bueno, de peso. Sí. Entonces, es este, pues es, es es muy muy muy importante que también la, la gente que es el público, que es quienes hacen también estas francachelas, pues venga acá a degustar del café, del de licor, de de la fiesta, y, y que principalmente, y ya lo saben, es una tradición el micrófono abierto, no después de las presentaciones sigue la chorcha, sigue el cotorreo, el encuentro real, no a, acá pues nadie nos corre porque ustedes saben, lo que cuesta 45 minutos en un salón de la FIL y que nada más son 45 minutos, ¿eh? así te están apurando, te están sacando para que el que sigue y el que sigue, o sea, son producciones realmente industriales ¿no? y que desde luego si tú alquilaste un espacio donde a esa misma hora va a estar... este no sé, Jordi Rosado, pues ya valió madre tu evento, ¿no? O sea, todos, la, la balanza se ve pa' aquel lado, ¿no? Digo, igual, todos te, tienen cávida en, en, en la fil, ¿no? Todo el que tenga dinero para pagar un espacio, pues lo, lo, lo hacen, ¿no? Las grandes editoriales que venden libros desechables o que son libros que probablemente están de moda o es el momento de esos libros y que después ya nunca nadie los va a leer, pero es el el mercado, ¿no? Y son los chavos los que andan buscando ese tipo de libros y pues ahí estarán algunos de esos autores dando charlas o, o lecturas o presentando libros y pues hay de todo, ¿no? Y acá, pues la banda, ¿no? Después de la FIL está la francachela cartonera y también hay otras ofertas, no nomás está sí. la francachela, ¿no? Ahí está este la fila Alterna, está la otra fil están filona la filomenna pues la, la contrafil o sea hay mucho movimiento literario y cultural en, en todo su esplendor este los los hoteles se saturan los centros nocturnos los bares en todo, todo es fiesta, ¿no? Y pues hay que aprovechar, ¿no? Y la gente que, que viene a esto de, de la feria a conseguir un libro o a participar o, o a ver a alguno de los autores, pues tienen esta otra opción. Pues este también estaría interesante que ahorita hablabas de los contenidos, de las cartoneras. Este, no sé si ahorita podríamos contemplar una mesa de debate o de o de charlas sobre las cartoneras, ¿no? Aprovechando, por ejemplo, a Patricia Paloma, a los investigadores que vienen este cómo ven a las cartoneras, ¿no? Y que y que también se valga decir, pues a mí no me gustan, que ah son esto, el otro o simplemente que conozcan cómo trabajamos, ¿no? Entonces, posiblemente incluyamos por ahí si se puede una mesita ahí de de, para hablar sobre la experiencia, sobre cómo se arma o qué qué está pasando con las cartoneras, a la gente que no pues no le interesa o, o que no está de acuerdo también, que hable por qué y todo, o sea, estaría padre, ¿no? Porque por ejemplo Paloma que es una Eh, la coordinadora de la biblioteca de allá de la Universidad de Wisconsin, pues ella trae ya varios años investigando, entonces qué padre que si le damos un micrófono para que nos platique y la grabamos, pues ya queda un testimonio ¿verdad? ahí de las cartoneras, ¿no? se pueda subir ese video o, o transmitir en vivo, no sé, se me ocurren muchas cosas porque eh, en verdad este movimiento me ha sorprendido que gente voltea a verlo hay ¿no? gente... Como les decía, universidades importantes, gente científica, de todo, ¿no? Entonces, está dejando cosas, ¿no? Entonces, sí me gustaría que a ver si se pueda dar una mesa ahí entre entre estas actividades de la francachela, ¿no? Sí, pues sí, ojalá y, y digo, en otras ocasiones se ha hecho, no muchas, pero incluso no es necesario, digo, porque sabemos de los tiempos de, de cada uno de nosotros, ¿no? entonces también en este caso la, la, la librería y cafetería la rueda pues está abierto porque el año pasado pues tú estuviste presente isra sí. que vino paloma precisamente y pues se hicieron ahí unas pequeñas charlas entre los que estábamos ahí sí. que tampoco así son como ah qué charlonones no pero nos alcanzamos a a, a comunicar y a expresar algunas experiencias que nos ha tocado vivir y comentárselas al otro para que el otro también tome mm -hmm. en cuenta este tipo de trabajo y es y es muy pues productivo no o sea nos ayuda mucho y, y, y en realidad pues a veces pues pueden o no pueden no este el, yo me acuerdo que que una de las ocasiones. Eh, Paloma venía con algunos compañeros de ella y, y ya llegaron muy tarde en la noche, no ya cuando todos estábamos ya casi cerrando y pues ya no tuvieron mucha oportunidad de, de charlar, pero porque también hay gente que tiene esta onda de venir a la fil y a veces se enreda, uno se entretiene, este trabaja más y lo que venía o tenía pensado y pues queda poco tiempo a veces no pero la, la, la propuesta de Israel está abierta, si alguien de los involucrados no no como estos hacedores de cartoneras que somos los que las fabricamos sí o sea ellos pues desde luego. Y nosotros desde luego y también los otros no los que son parte de esta promotoría de esta difusión de estas colecciones de, de estos lugares que requieren de, de esta de estos no sé este libros de de estos pues fondos no fondos editoriales, porque también es verdad incluso a mí en una ocasión en los delitesos me comentaban que necesitaban o, o requerían pues este tipo de, de libros y se les han vendido también no entonces es, es muy interesante a toda esta gente que viene a la fil pues que también sepan que existe esta otra oferta pues no que no no es la de eh, los grandes este reflectores ¿no? pero pero sí hay mucha gente que que hace y disfruta y vive la literatura independientemente de la fil pues, ¿no? Y que quienes puedan o, o, ofrecer alguna charla o hacer una mesa, pues está abierta a la propuesta, ¿no? Muy bien, muy bien, pues interesante y pues no sé cuánto tiempo tengamos ya para Pues con el nos programa. quedan tres minutos. Para despedirnos, ya no va a haber rola, ya no. Sí, <risa> vamos, a, va, vamos a poner una, una rolita, pero queremos mandar saludos a toda la banda que nos escucha y a nuestros patrocinadores, que son eh, Café Peregrino Bistro, cuidado mi Pavel, este, te me matas, este <risa> Cuadernos La el eh, libro y Café La Rueda, Ediciones del Barrio Chino y Granola Gourmet, pues... Muchas gracias a todos nuestros patrocinadores que apoyan eh, la radio por internet, Radio Cartón. Y pues nos vamos despidiendo. Ya Pavel pondrá una rolita de despedida. Y pues muchas gracias, este no. Israel. Gracias, gracias. Ánimo. Vete de mí. Vete de mí. Tú, que llenas todo de alegría y juventud y ves fantasmas en la noche detrás luz y oyes el canto perfumado del azul vete de mí no te detengas a mirar las ramas muertas del rosal que se marchitan sin dar flor mira el paisaje del amor que es la razón para soñar y amar yo ella ha luchado contra toda la maldad tengo las manos tan desechas de apretar que ni te puedo sujetar vete de mí ser en tu vida lo mejor de la neblina del ayer cuando me llegas a olvidar como es mejor el verso aquel que no podemos recordar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 en tu vida lo mejor de la neblina del ayer cuando me llegues a olvidar como es mejor el verso aquel que no podemos recordar